Dieciocho minutos, ya nos van para el mediodía, 18 minutos para las doce, aquí en la radio, que más se escucha aquí en la radio Carnaval, vienen 18 dieciochaos ya, hoy con nuestra banda y sombrero de guaso, recibimos al candidato a diputado por el distrito número siete, el profe Rodrigo Ruiz encina ¿cómo le dan Rodrigo? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, muy bien, contento de estar acá contigo, Gianni. ¿Eh, ¿Le gusta septiembre? Me gusta septiembre. Y le gusta el vino, como dice el... <risa> Me gusta el vino. Sí. Claro, sí. Con los amigos, el vino sí. se, se siente en... mejor. Y, y se siente mejor en septiembre cuando ya eh, hay otros aire ah, los días están más bonitos, la actitud, la ciudadanía además la... cambia totalmente. Po. La luz cambia y los chilenos nos ponemos más amables, yo diría. Sí, pues sí. <risa> más contentos, andamos sí, más sonrientes. Sin duda. Oiga, y viene sonriente también eh, el profe de Valparaíso. Me enteré que andar en la... En la, notaría, eh, en la notaría firmando un compromiso. Así es. ¿Y de qué se trata este compromiso? Cuéntenos. Mire, fuimos los, los tres candidatos del Movimiento Transformar, Jorge Char, Octavio González y yo eh, fuimos a firmar un compromiso que tiene dos patas, básicamente. Yeah. La primera es que eh, vamos a optar hasta solo por una reelección. Okay. No más. Y segundo, ¿y por qué? Porque vamos a proponer también en el Congreso que se limiten las reelecciones Perfecto. de los parlamentarios. Perfecto eh hoy o sea, día... como presentar un proyecto de ley digamos, claro. para que hoy día okay. hoy día hay gente que se termina la posibilidad de reelegirse como diputado, se pasa a senador, después se devuelve, hay gente que de ser electa en esta pasada podría llegar a mantener más de 30 años en el Congreso. Entonces, es como que en realidad eso ya no tiene que ver con legislar, no tiene que ver, tiene que ver con entronizarse en el poder de una manera que no resulta lógica. Sí. La segunda propuesta de lo que firmamos hoy día el segundo compromiso, que después también se va a convertir en una propuesta es que no puede ser que una que un parlamentario gane del orden de 15 veces un sueldo mínimo okay. o, o más que unas personas que ganan más sueldos más más modestos. Y eso se resuelve con dos cosas, se resuelve primero bajando la dieta parlamentaria, no, no, no para que ganar tanta plata y segundo, porque además las asignaciones son aparte, ¿no? Sí. O sea, lo que uno tiene para, para pagarle a los funcionarios, etcétera, es, es, es aparte. Y, por otro lado, claro, también se resuelve subiendo la PGU y subiendo el sueldo mínimo. O sea, esa es una brecha que hay que acortar. ¿Por qué? Porque, en definitiva, mire, yo pienso que que si los parlamentarios se eternizan y tienen sueldos tan altos, al final terminan mirándose más el ombligo y menos mirando la situación de la gente. Porque al final se encuentra una clase política que se enquista, por así decir, en sí mismas, se enclaustra y pierde el contacto. ...con la ciudadanía... ...y pierde el interés en la ciudadanía... se termina se termina un poco... ...en muchos casos, no digo todos... Ah, ...yo creo que hay parlamentarios y parlamentarias muy respetables... ...pero muchos se terminan... ...dedicando más a, a mantener su posición... y ...con esos ingresos... ...y con esa situación... ...que eh, a trabajar por la gente... ...entonces estas propuestas... ...nosotros firmamos hoy día en la mañana en la notaría... ...como compromiso de estos tres candidatos... ...de que si somos electos... ...vamos a eh, trabajar en esta línea... Pero también las queremos llevar al Congreso y plantearlas como, como iniciativas de ley. Y tener el respaldo además de los otros diputados Ojalá, en su momento, por, de los por lo, senadores. Por lo, por lo menos planteárselo a ver qué dicen, sí, claro. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué les parece y, y, y si nos quieren decir que no, bueno, que se lo digan a la ciudadanía, ¿no? Porque no tiene no tiene lógica eso, no no no no no es entendible de ninguna forma. Y será la ciudadanía la que les pase la cuenta en las próximas elecciones, absolutamente. La, la ciudadanía tiene que tiene que saber esto, más Chile tiene de los sueldos parlamentarios más altos del de, por lo menos del continente, no sé sí. si del mundo, pero del continente, de los más de los más altos comparativamente. Ajá no tiene sentido Sin contar la cantidad de otros beneficios como las asignaciones que tiene para eh, traslado telefonía riendo de oficinas eh, difusión en fin etcétera. exacto a mi hay una frase que he escuchado por ahí que me gusta mucho es la política es para servir y no para servirse sí, claro entonces eh, eso hay que ponerlo en práctica y hoy ha firmado entonces este compromiso con Octavio González Jorge Charp y el profe Vengo. Rodrigo Ruiz Encina, los, los candidatos del movimiento Transformar, es. que usted lidera por lo demás. Así es, yo soy el presidente del movimiento. Por, por por ahora por por ahora <risa> hasta que asuma como diputado <risa> ¿no? pero ahí podés seguir como sí, claro, problema, pero, pues? pero también hay que ir dando firmó el compromiso re renovar. también para renovar la presidencia, una reelección <risa> no va en la presidencia, se echa en Rodrigo Ruiz, el profe, es candidato a diputado por el distrito número 7 y está con nosotros aquí en la radio Carnaval eh, FM eh, conversando sobre eh, efectivamente, pues, lo que necesita hoy día en la ciudadanía cómo podemos mejorar desde el Congreso la calidad de vida de las habitantes y los habitantes de, eh, de nuestro de nuestro país y un tema súper delicado eh, el candidato es eh, lo que tiene relación hoy día con eh, la salud en nuestro país siguen apareciendo noticias relacionadas a las eh, listas de espera, por ejemplo, en, lo, en los hospitales, donde ya son más de 2 millones de personas que están esperando por una atención que va desde una simple consulta, muchas veces, hasta hasta una eh, eh, operación. Ya, ya ha sido costumbre, hemos visto esto último tiempo, además, cómo eh, se ven papás caminando desde regiones hasta la moneda para pedir eh, eh, que el Estado, por ejemplo, cubra algún tratamiento, cubra algún medicamento eh, eh, costoso, si esto lo, lo venimos viendo hace cuánto tiempo los bingos, los platos únicos claro. eh, las rifas, las caminatas eh, ¿por qué cuesta tanto que la política se haga cargo de un tema tan fundamental para la gente como es la salud, don Rodrigo? Bueno, probablemente cuesta mucho porque yo no sé si la mayoría de los políticos se atienden por FONASA yeah. y, y si están inscritos en los, en los, en en los EFAM claro. eh, yo creo que eso ayudaría <ríe> por, por, por lógica sí. pero hay un tema más de fondo yo creo que es que no se ha querido asumir que el sistema de salud chileno está en crisis o sea cuando usted tiene del orden de 2 millones 20 personas esperando verdad en listas de espera que son del orden de 31 millones de casos verdad son las personas y los casos son cifras distintas pero eso fue una, una, una noticia que yo también leía el, el domingo creo en la, la, la prensa eh, eso está estamos hablando del 10 de la población nacional o sea, el 10% de las chilenas y los chilenos están hoy día esperando o por un especialista o por una operación, por una intervención quirúrgica. Es mucho, es mucha gente, es demasiado grande esa proporción. Hay que partir asum asumiendo que entonces el sistema de salud está en crisis y esto no se resuelve con un maquillaje, no se resuelve con un proyecto de ley menor, se resuelve con infraestructura, metiéndole mucha infraestructura al sistema, o sea, construcción de centros de salud, hospitales, Se, se resuelve en segundo lugar cambiando un poco la lógica está demasiado medicalizada la salud en chile hay que pero hay que trabajar más la salud preventiva hay que meterle mucha fuerza al sistema de aps de la atención primaria de salud que es la atención que uno tiene en los consultorios en los municipios en la en la o sea la salud que administran los municipios quiero decir en los cefam en los seco etcétera ahí es donde uno puede reducir la, la o, o, o, o anticiparse a las enfermedades y reducir la posibilidad de después de demanda de tratamiento en la salud terciaria entonces hay que construir hay que meterle plata a la salud terciaria y hay que meterle mucho apoyo a la salud primaria cuando fue la pandemia todos aplaudimos a la salud primaria porque tuvimos uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo chile y eso es gracias a la salud primaria eso es a la gente que trabaja en los consultorios en los cefam bueno pero después nos olvidamos Después no, no, no concurrimos eh, como país a, a ponerle el hombro a eso y a ponerle plata, si en definitiva esto es un tema que tiene que resolverse Con, con inversión, con inversión pública. Entonces, yo y con creo que las inversiones profesionales también, ¿no? Muchas veces hacemos tremendos consultorios y tenemos un doctor atendiendo Exacto. extranjero, porque y, los y, chilenos están Y no eh, hay especialistas en la región. No hay especialistas, claro. Exacto, porque eso se resuelve con una política pública más racional que se haga cargo de todos esos problemas. Bueno, si hay que poner un sueldo para que un especialista se vaya, supongamos, no sé, a Chiloé, o que hayan más especialistas en, en, en nuestro propio distrito, en el litoral, etcétera Bueno, hay que resolver eso. Hay que tener buena infraestructura y buenas remuneraciones para que efectivamente el sistema de salud cambie. Porque si no, lo que va a pasar es que esta, esta lista de espera se va a tender a eternizar y probablemente a crecer. La, la gran deuda que tenemos en, el, en la red, digamos, del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio-Bambioren. el Porque vemos en el Servicio de Salud, digamos... Viña del Mar Quillota Petorca pronto inaugurarse el hospital de eh, Marga Marga claro. tenemos el Biprovincial Quillota Petorca ya funcionando toda máquina el mejoramiento del, van, del, del frique. De, el Frique Porque, espectacular claro. efectivamente, claro, tenemos tres hospitales que robustecen enormemente la red claro. del servicio de salud, Viña del Mar Quillota Petorca y aquí nos hemos ido no, quedando el van, van necesita mucho más que una mano gato sí, no. bueno, hay, hay, hay planes ya y están empezando a funcionar Pero la verdad es que se necesita arreglar el Van Buren y se necesita construir más hospitales, además, en el, en el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio. Sí. O sea, no no solamente arreglar el Van Buren, que eso es, sin duda, fundamental. 11 de la mañana, 52 minutos, está con nosotros aquí en la radio Carnaval, Rodrigo Ruiz Encina, profesor, antropólogo, candidato a diputado por el distrito... Eh, número 7, y esto de, de, de por qué cuesta tanto muchas veces avanzar en, en temas políticos se va ideologizando mucho la política eh, a propósito de estas campañas muchas veces del terror en redes sociales se ha generado una pelea pública ahí entre, eh, entre incluso los propios candidatos de derecha, Matei, Conkaz eh, se habla de paz social de un gobierno de emergencia que son términos que uno los podría relacionar más con un país en guerra que en un país como el que estamos viviendo en la en la actualidad, ¿no le parece que se está pasando de rosco un poco la, la, la política porque este enfrentamiento la verdad que no ayuda en nada a convocar a que la gente participe o que la gente vote informada, Rodrigo? Así es, yo me acuerdo hace poco que la polémica entre los economistas era si el país se caía a pedazos o no se caía a pedazos, sí, claro. era como esa era la frase. Sí. Eh, y algunos aparecían diciendo, "No, no, no, a ver, tendremos problemas la economía, estará estancada, pero el país no se está cayendo a pedazos." bueno lo mismo pasa en esto otro no O sea hay un problema de seguridad por cierto hay un problema de delincuencia por cierto pero este no es un país que tenga un problema eh, de, de una especie de guerra interna digamos no o sea como, como en algún momento ocurrió en otros países de américa latina con el con el tema del narco con el tema digamos de una proliferación de la delincuencia a mí me preocupa que mientras más se, se habla de estos temas de una manera tan poco precisa y tan para galería, en definitiva, y para hacer escándalo, eh, al mismo tiempo se generen tantos mensajes de odio, se generen estrategias de bots, se generen todo un copamiento, digamos, de la comunicación pública, que lo que hace es tratar de transformar esto en miedo. El miedo no sirve para nada. O sea, ¿hay problemas de seguridad? Sí. Yo creo que eso nadie puede cuestionarlo. Pero con el miedo no lo vamos a resolver. Con el miedo lo único que generamos es odio o generamos culpables a la rápida. Hay que hacerse cargo de esto con seguridad. Y yo creo que ahí la derecha tiene una responsabilidad que, que es haber pretendido construir de los mensajes del miedo una política, eh, una forma de hacer política. Y eso me parece que es tremendamente... Eh, pernicioso. Hay que poner estos temas en la conversación pública con toda calma, con toda tranquilidad y sobre todo con mucha racionalidad buscando soluciones efectivas. No convirtiendo esto en un griterío, digamos, de quién, quién habla más fuerte que quién o quién tiene más voto que quién, que quién descalifica más al otro candidato a la otra candidata presidencial, eso me parece que eso le hace un daño profundo a la democracia le hace un daño profundo a la conversación pública, o el sea, final este país necesita conversar, nosotros necesitamos entre la chilena y los chilenos escucharnos, y sobre todo escuchar al que no piensa como nosotros y en función de eso buscar las soluciones a los problemas y la prensa no lo hace nada de mal, porque al final nos vamos dando vuelta en, en, en estas cosas y no generamos espacios como este, por ejemplo, para conocer a los candidatos, sus propuestas, su, sus proyectos, eh, abrimos micrófono para aquello, además. Claro, aquí, por lo con, menos. conversar. Yo cuando vengo para acá, digo en mis redes sociales, voy a la Radio canal voy a conversar. Eso me parece que es una actividad humana básica y que no hay que perderla. Don Rodrigo Ruiz, el profe, es candidato a diputado por el eh, Distrito Número 7. ¿Por eh, estas eh, estas últimas semanas se ha hablado mucho además también de eh, levantar hay algunos candidatos incluso que tuvieron muchos años en el congreso y hoy también se vienen a dar cuenta que es importante que los puertos tributen en, en las comunas en las regiones donde eh, se encuentran no eh, han, eh, han aparecido varias han aparecido no varias voces a favor en esto algunas en contra pero muy pocas es posible que el gobierno del presidente borich ingrese antes de que termine su mandato, ¿un proyecto de ley para que los puertos puedan tributar en, en las comunas, en las regiones, en donde se encuentran? Por ejemplo, aquí el de Valparaíso, que tributen Valparaíso. Con pura con puro optimismo voy a decir que sí. ya <risa> <risa> Con harta fe, porque con, estamos en septiembre. Con, con, con harta fe voy a decir que sí, que ojalá lo hagan, porque realmente se necesita. Mire, lo que estábamos hablando hace un rato, el sistema de salud. Sí, o sea, ¿cu ¿cuánta plata fresca le puede entrar a una ciudad cuando nosotros, por ejemplo, propusimos dos dólares por tonelada transferida en el puerto de Valparaíso de ingreso para la ciudad. Dos dólares, eso permitía pensar en del orden de 16.000, 18.000 millones de pesos anuales. Un cefam cuesta 4 o 5.000 millones de pesos. Uno. Y, y en un año uno podía percibir como municipio del orden de 16 a 18.000 millones. O sea, en un año se construía el cefam que faltaba. Ah. y se acababa el problema y, y le quedaba mucha plata libre para mejorar hoy día para mejorar una ciudad por ejemplo como valparaíso hoy día eh, yo le, yo le quiero decir hay una hay una evidencia para mí empírica muy clara con la plata que se dispone en la, en, la, en la comuna de valparaíso y con la plata que dispone en los fondos regionales que son los que financian los proyectos municipales no alcanza para levantar valparaíso valparaíso necesita mucha más plata para levantarse para recuperar el patrimonio para recuperar la ciudad para recuperar la cantidad de edificios que están en pésimo estado que están en un estado calamitoso para recuperar esa ciudad maravillosa que es valparaíso se necesita una cañería de plata que no es la que da hoy día porque el sistema de financiamiento está, está es limitado yo diría que ya ya llegó a su tope entonces una una comuna como valparaíso necesita de tener una economía solidaria, una industria potente que tenga una conducta solidaria con la ciudad. Hoy día el puerto no es solidario con la ciudad. Hoy día el puerto tributa en otro lado, no deja plata en la ciudad, es una economía importante la que hay ahí, pero esa economía no se refleja en mejoramiento para la comuna. Bueno, hay que construir ese vínculo de nuevo para que el paraíso vuelva a ser lo que fue siempre, porque el puerto tradicionalmente en la historia porteña tiraba a la ciudad. Era, era El puerto chorreaba en la ciudad, por así decirlo. La ciudad estaba llena de, la, de lo que fuera, de la bohemia, de la cultura, de, de la arquitectura, del patrimonio, porque el puerto estaba ahí. Bueno, eso hoy día ha dejado de ocurrir y hay que volver a instalarlo. Y eso, y eso sirve para todas las ciudades que tenemos algún tipo de sí, industria, de riqueza. Sí. Ya, con optimismo entonces. De aquí al fin del mandato podría presidente eh, tiene que ver netamente Ojalá con Para que nos escuche el presidente. Con indicación del presidente Gabriel Boric. Claro. Sí, son varios los actores que han tratado de que, de que escuche el presidente, pero parece que parece que no. Con el llanto de la aguagua parece que no escuchado el presidente poder levantar este proyecto, pero vamos a, vamos a ver qué es lo que en eh, qué es lo que pasa en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo son 6 meses, meses. No, sí, meses Se puede hacer hasta 6 meses De todas maneras ya Nos queda un minuto Profe, estamos en septiembre eh, Queremos conocer un poquito a usted Vamos a hacer un juego rápido El eh, ping pong, respuesta rápida Yo le pregunto, usted me responde ah, ya, ¿Está ya, preparado? Ya. Vamos, vamos. Ya. No, no son preguntas incómodas No se preocupe, no se, no se ponga nervioso El momento más feliz de su vida Dos, dos momentos, dos ya. momentos. Cuando nacieron mis dos hijos. Ay, qué lindo. ¿Va a poner cartel en las plazas, en no, las calles? No, no, no, no, no. De ninguna manera. Sin palomas. Sin, sin ensuciar paloma, la ciudad. Sí, palomas. El espacio público es de la gente. ¿Quién pasa segunda vuelta? Gianet Jara y Cast. ¿Cree que Chile necesita más cárceles? No, necesita más escuelas. La empanada con o sin pasa. Con todo, con ¿Casa? pasa. <risa> <risa> Muchas gracias por el cantado que Muchas viendo. gracias, que gusto viven. como siempre Rodrigo Ruiz Encina Candidato a diputado por el distrito número 7 Con nosotros aquí en Carnaval